sinuoso camino Alemania se prepara para una pobreza masiva. Los bajos salarios aumentan considerablemente en Alemania. Más de una persona jubilada de cada cinco vivirá bajo el umbral de la pobreza en los próximos 20 años. A pesar de que la pobreza aumenta entre las personas ancianas, Alemania no ha encarado nunca una reforma a fondo de su sistema de jubilaciones por reparto. A medida que pasan los años, también aumenta la cantidad de personas jubiladas que viven en la precariedad. Según el último informe del Instituto de Coyuntura de Berlín, DIW por sus siglas en alemán, dentro de 20 años más de una persona jubilada cada 5 vivirá bajo el umbral de pobreza frente al 16% actual. Estas cifras resultan tanto más alarmantes cuanto que se calculan con la hipótesis de que la economía seguirá evolucionando positivamente. No se solucionó el problema de fondo, comprueba Johannes Geyer, autor del estudio Los ajustes como una mayor consideración de las licencias por maternidad o la jubilación a los 63 años a partir de 45 años de cotización. No aporta nada significativo al fondo de la cuestión. No son más que reformas cosméticas prosigue el experto del DIW. Las personas jubiladas se dedican actualmente a rebuscar botellas retornables para poder llegar a fin de mes. Ya no sienten vergüenza, se lamenta Sabine Huert, directora del comedor popular en Berlín. El desarrollo del sector de salarios reducidos, decidido por el gobierno socialdemócrata de Gerard Schroeder, de la década 2000, fue una catástrofe. Cada vez... Acuden aquí más personas jubiladas, insiste la voluntaria. Según el DIW, en Alemania hay 6.5 millones de contratos de minijob que permiten una excepción parcial de las contribuciones a la seguridad social. El problema es que 4.5 millones de este tipo de contratos se consideran empleos principales y no, como pretendía la idea inicial, un trabajo de apoyo. Todas esas personas estarán en una situación de precariedad cuando se jubilen, advierte Sabin. Las personas jubiladas de hoy en día también se hallan en una situación completamente diferente a la de sus mayores, porque no han acumulado tantos trimestres o puntos debido a la transformación del mercado de trabajo. También tiene más periodos de ruptura, paro, formación, etc. y han cotizado menos, agrega Johannes Geyer. La gran coalición de Angela Merkel, una alianza entre conservadores y socialdemócratas, intentó realizar una reforma de las pensiones para anticiparse a esta pobreza masiva. El objetivo es la estabilización de ahora a 2045 del nivel de las jubilaciones a un 46% de los ingresos netos. Actualmente es del 48% y la financiación de los déficits por impuestos a partir del 2030 y 8 mil millones en el 2040. La edad legal de la jubilación pasará progresivamente de 65 a 67 años. Esta reforma prevé igualmente cotizaciones de jubilaciones obligatorias para los trabajadores independientes. En 2018, 100 personas en activo en Alemania financiaban la jubilación de 31 personas de más de 67 años, con la llegada de los baby boomers pico de la natalidad de finales de la década de 1960 en 2038 serán dos personas activas por una jubilada 100 por 47 la introducción en 2015 de un salario mínimo 8 euros por hora no ha solucionado el problema las cotizaciones siguen siendo demasiado bajas habría que pagar al menos 14 euros la hora, una tercera parte de la población activa está por debajo de ese baremo Señala Schneider, presidente de la Unión de Asociaciones de la Caridad de Alemania. Para frenar los efectos perversos de este sistema, el gobierno está preparando un proyecto de ley sobre una jubilación mínima para quienes hayan cotizado por lo menos 35 años, pero concernirá sobre todo a la clase media. No posibilitará luchar contra la pobreza, quienes... Que no hayan cotizado ese periodo de tiempo seguirán dependiendo de la ayuda social, que es muy reducida. Lo mismo que las personas paradas de larga duración, las personas trabajadoras independientes que no están obligadas a cotizar y los extranjeros que hayan llegado tarde al país, prosigue el experto. El fenómeno será mayor cuando lleguen a la edad de jubilarse las personas paradas de larga duración de Alemania de Este, que no encontraron trabajo después de la reunificación. Ningún otro sector de la población se haya tan concernido por la precarización, estima Schneider. Con ellos, la pobreza de las personas jubiladas va a explotar en los próximos 20 años, agrega. El informe del DIWL llega a la misma conclusión. Un artículo de Christopher Dossey. La lógica perversa del sistema judicial estadounidense de Guantánamo a Washington. En Estados Unidos, todas las miradas están puestas esta semana en el Senado, donde se desarrolla el juicio político contra el presidente Donald Trump. Trump es el tercer presidente que es sometido a un juicio de destitución en la historia del país. Mientras tanto, lejos de la mirada pública, en la base naval de Estados Unidos, en la bahía de Guantánamo, Cuba, se está desarrollando otro juicio importante. Tras el alambre de púas del denominado Campamento Justicia, cinco de los 41 prisioneros que siguen detenidos en Guantánamo, acusados de haber cometido los atentados del 11 de septiembre de 2001, asisten a las audiencias preliminares al juicio a casi 20 años de los atentados. Uno de los testigos del juicio es el Dr. James Mitchell, un psicólogo retirado de la Fuerza Aérea que, Junto con su socio, el psicólogo John Bruce Jessen, elaboró y llevó a cabo el programa de tortura de la CIA después de los atentados del 11 de septiembre. Los doctores Mitchell y Hessen participaron activamente en las sesiones de tortura en los centros de detención clandestinos de la CIA. Ambos han sostenido durante mucho tiempo que eran tan solo contratistas que recibían órdenes de la CIA. A pesar de que no contaban con experiencia previa en técnicas de interrogatorio, el gobierno de Estados Unidos les pagó la generosa suma de al menos 81 millones de dólares con dinero de los contribuyentes por la elaboración del programa de tortura. La tortura es un crimen de guerra y quienes torturan deberían ser enjuiciados. Sin embargo, el Dr. Mitchell no es quien está siendo juzgado esta semana. De hecho, dijo en forma desafiante ante el tribunal, volveré a hacerlo. Mitchell estaba sentado en la sala del tribunal a unos pasos de las víctimas de sus sesiones de tortura. La audiencia preliminar llevada a cabo esta semana en Guantánamo es un intento de los abogados defensores de los cinco prisioneros que podrían ser condenados a la pena de muerte, de eliminar las declaraciones realizadas por los acusados ante el FBI mientras eran torturados por la CIA o inmediatamente después. Uno de los prisioneros es el supuesto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohamed, que fue sometido a ahogamiento simulado 183 veces. En algunas o todas las ocasiones, Michel estuvo a cargo de la tortura. El ahogamiento simulado es una técnica de tortura que consiste en colocar agua y una toalla mojada en la boca y la nariz de la víctima para llevarla al borde de la sofocación simulando el ahogamiento. Mitchell y Gesen evitaron utilizar la palabra tortura y prefirieron en cambio el lefonismo, técnicas intensivas del interrogatorio. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ACLU demandó a Michel y Hessen en nombre de dos prisioneros de la CIA y de los familiares de otra víctima de tortura de la CIA, Gul Rahman, que falleció tras haber sido sometido a un brutal interrogatorio y tortura en un centro de detención secreto de la CIA en Afganistán. En la demanda, la Resumió algunas de las técnicas intensivas de interrogatorio, los métodos de tortura diseñados por Michel y hessen que fueron utilizados contra los tres hombres, incluyen golpearlos contra las paredes, colocarlos dentro de cajas similares a ataúdes, a exponerlos a temperaturas extremas y a música estridente, hacerlos pasar hambre, infligirles diferentes tipos de tortura mediante el uso de agua, privarlos del sueño durante días y encadenarlos en posiciones sumamente incómodas a fin de provocarles dolor y mantenerlos despiertos durante varios días. Michelle y Hessen dijeron que analizaron y tomaron como modelo las técnicas impartidas a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para evitar la captura o para resistir la tortura y el interrogatorio en caso de ser capturados. Ese programa de entrenamiento militar se denomina CERE, sigla que significa supervivencia, evasión, resistencia y escape. En teoría, el programa CERE fue elaborado para ayudar a las personas a sobrevivir. Michelle y hessen elaboraron técnicas para dañar a las personas, no para ayudarlas. Esta distinción fundamental planteó preocupaciones éticas entre los miembros de la Asociación Estadounidense de Psicología, APA, y las preocupaciones fueron desestimadas por la dirección de la organización, que quería complacer al gobierno del entonces presidente George W. Bush. Durante años, psicólogos opuestos a la tortura llevaron a cabo una campaña para cuestionar la complicidad del APA, la mayor asociación de psicólogos profesionales del mundo, con el Pentágono y la CIA. Finalmente, se destituyó a los directores del APA y la asociación prohibió a sus miembros participar en interrogatorios de ese tipo. Durante su campaña para ganar la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano en 2015 y 2016, Trump habló muchas veces a favor de la tortura, a pesar de que, universalmente, se reconoce que genera información falsa y poco fiable. En uno de los debates antes de las elecciones primarias, Trump se jactó, restauraría el ahogamiento asimilado y volvería a utilizar muchas técnicas peores que esa. En una entrevista con Democracy Now!, Baja director de los Asuntos Jurídicos del Centro por los Derechos Constitucionales, una organización de defensa legal sin fines de lucro que ha representado a muchos prisioneros de Guantánamo, reflexionó sobre el juicio político a Donald Trump y los tribunales militares de Guantánamo. Ambos juicios son, de algún modo, una farsa, en lugar de llevar a cabo un juicio penal tradicional De acuerdo al artículo 3 se creó el proceso de los tribunales militares a fin de evitar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y en el juicio en el Senado, el objetivo es evitar la rendición de cuentas por abuso de poder. Desde Washington DC hasta la Bahía de Guantánamo, esta semana ha quedado en evidencia la lógica perversa del sistema de justicia estadounidense. Un artículo de Amy Goodman. La mentira ambulante Abra la prensa y me entero de que los norteamericanos han llevado a Juan Guaidó al Foro Económico de Davos, donde se reúne la florinata de los poderes económicos mundiales. Lo curioso es que no solo aparece que Guaidó está siendo mostrado allí por Trump como quien muestra su mascota, sino que según reporte el diario El Mundo, dijo que es urgente que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien también está en Davos, lo reciba, porque cada día que paso fuera del país es un riesgo. Como si en Venezuela alguien lo quisiera sacar de un poder que no tiene ni nunca tuvo, Guaidó. No es otra cosa que una imagen peripatética caminante de una aspiración norteamericana fracasada. Así funciona el mundo imperial en que vive Washington y sus vasallos. Mentiras y simulaciones tomadas ritualmente como verdades. Un mundo de espejismos cuya única realidad son los muertos y ruinas que deja detrás. La ficción de Juan Guaidó es muy fácil de hacer desaparecer al primer hurto con la realidad. Sospecho que el presidente Maduro no hace desvanecer ese fantasma porque le conviene que los Estados Unidos hayan puesto a la cabeza de la oposición venezolana alguien tan vacío de mensaje y de carisma como Juan Guaidó. Un modo instantáneo de hacer desaparecer esa mentira ambulante que tantos países simulan tomar por presidente encargado de Venezuela sería una demostración de poder efectivo del presidente Maduro que lesione los intereses de alguna empresa importante de los países que reconocen a Guaidó. Como el nuevo gobierno de España muestra síntomas de estar menos propicio a tomar en serio a Guaidó. En estrategia, es archiconocido que a las coaliciones y alianzas hay que atacar al eslabón más débil o al miembro menos convencido. Desconozco cuáles son las empresas españolas con inversiones en Venezuela, pero puedo imaginar el sobresalto en Madrid si el gobierno efectivo de Venezuela nacionalizara los intereses de Iberdrola, Melilla o Santander. ¿Cómo haría el gobierno español para quejarse si de acuerdo a las normas internacionales tuviera que protestar ante el gobierno venezolano que reconoce, en este caso, el supuesto gobierno de Juan Guaidó. Creo que, en cosa de minutos, las empresas afectadas despertarían al gobierno de España a la realidad. En las otras circunstancias similares, bastará con un pellizco para despertar a la realidad del poder en Venezuela a los otros gobiernos que apoyan la onírica fábula del presidente Juan Guaidó. Un artículo de Humberto Macei. La historia de cómo Carlos Slim hundió a un pueblo. Les dijeron que había una falla geológica en el pueblo y que se tenían que mudar. La realidad es que hay una mina en sus pies y Carlos Slim tiene planes de hacer un tajo hacia el abierto para extraer cobre, oro y plata. El 23 de diciembre se hizo su voluntad Y la policía llegó con bulldozers para destruir todo el pueblo, casas, escuela y derechos humanos. Aquí la historia. Esto que ves aquí era la escuela. Era. Aquel era el molino. Era. Esto era la agencia municipal con su juzgadito y todo. Era. Aquella en la plaza principal y su puentecita. Eran esa montaña de piedras era la iglesia era ya estaba agrietada la iglesia pero no para eso todavía cuando el hundimiento la iglesia se agrietó, dice Roberto aquellas ruinas que ves allá eran casas las casas de los pobladores eran y desde ahí era el salón sindical que después fue sala de cine era mira ahí se ven las rodadas de la máquina llegaron Y tumbaron todo. Dice Roberto, Roberto está parado sobre lo que hasta hace algunos días, la víspera de la Navidad en Salaverna, con su escuela, su molino, su agencia municipal, su plaza principal, su iglesia, sus casas, su salón sindical, y dice que no, que esta vez no fue la naturaleza, fueron la minería Frisco. Tayagua de Carlos Slim Elú, uno de los hombres más ricos del mundo y el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna. Y es mucho que un gobernador ordene que se haga esto, ya no está actuando como administrador del pueblo, sino como administrador del capital. Es lo peor que le puede pasar a un país, tener gobernantes que estén dominados por los capitalistas, dice Roberto. Desde entonces, Salaverna parece la foto de una zona de guerra, de un pueblo azotado por un terremoto poderoso. Se me ocurre que Salaverna es como Afganistán, después de un bombardeo. Salaverna es así. 4,650 hectáreas de barrancas parduzcas y montañas de pinos con sus casas en ruinas y sus cerca de 20 familias que, a pesar de esta catástrofe provocada, dice Roberto, de estos atentados terroristas, más tarde sabré por qué se resisten a salir de aquí. A pesar de que ya, de Salaverna no queden más que los puros derribos, es un mediodía tenue, las nubes cenicientas volando en el índigo, el viento crudo bramando entre las ruinas. Fúrico, mientras camino dando trompicones entre los despojos de Salaverna, pienso que es como si sobre este pueblo municipio de Mazapil, en el norte zacatecano, si hubiese cumplido aquella profecía dictada por Jesús de Nazaret hace 2017 años. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24.2 Y Salaverna es eso, un montón de piedras, de polvo, un pueblo enterrado, bajo sus propios restos, sus entrañas, sus cartílagos, sus huesos, su piel, escombros sobre los que aún se cierne otra profecía, la profecía mundana lanzada hace unos años por la minería Frisco, tallagua de abrir encima del cadáver de salaverna, un tajo a cielo abierto para la extracción de cobre catódico de alta ley, me contarán sus pobladores entonces sí que de Salaverna no quedará piedra sobre piedra aquí estaba el altar de la iglesia dice Roberto construido hacia 1940 era de mármol el altar ahora está enterrado no queda nada perros desgraciados estalla Miguel Sánchez un lugareño que viene con nosotros Allí están arrumbadas las cruces de las cúpulas son dos cruces de fierro que apenas se sobresalen entre la destrucción. Acá era el cuarto donde se quedaba el sacerdote, y este parece un florero, sí, mira, es un florero, está enterrado. Estaba bonita la iglesia, dice Roberto. Aquí mismo fue donde Daniela Monserrat Sánchez Amarripa, una vecina que se nos ha unido en la caminata, hizo su primera comunión. Dice también, aquí la bautizaron. Es una profanación fea, Para nosotros los católicos, aunque el señor obispo de Zacatecas haya dicho que está bien que la hayan tumbado. Y esta era la biblioteca de la escuela donde Roberto terminó su primaria. Se llama Vicente Guerrero, se llamaba. ¿Crees que no nos va a doler? Esto es lo que han hecho con nosotros. Aquí, un Atlas del Mundo, un enciclopédico universal y libros, libro, libros de texto y encima de los libros de texto, Salaverna. Roberto está contando que cuando los exterminadores, unos 60 policías estatales y ministeriales, varios funcionarios de protección civil y dos bulldozers tumbaron todo aquí al amanecer del día 23 de diciembre del año pasado. Llevaban arrastrando un busto de Miguel Hidalgo, el padre de la patria, que había en la escuela, lo llevaban en rastra, por ahí, así, con una cadena, por ahí lo dejaron, dice Roberto, y pregunta, si acaso no es eso, una falta de respeto, para los símbolos patrios, y yo pienso que sí, días después, le llevaron a Roberto, los lachos de a lo que parece una bandera, era la bandera de la escuela, que quedó desgarrada, cuando la máquina, le pasó por encima, durante la demolición, Roberto, Urga entre los derribos de la biblioteca... ...y encuentra... ...tres como cuadernillos con tapas que dicen... ...Justicia, Democracia, Libertad... ...las letras redondas a colores... ...Justicia, Democracia, Libertad... le Roberto... ...las cosas... ...que a nosotros nos están quitando... ...no se aplica la justicia... ...no hay democracia... ...y también... ...nos están robando nuestra libertad de pensamiento y de acción... ...esta era la iglesia... ...aquella la escuela... ...es el salón sindical... Y allá la máquina, la que hizo el desmadre aquí. Dice Roberto y señala un bulldozer parado junto al tiro de la mina subterránea que desde hace años opera en Salaverna la compañía Frisco Tayagua del millonario Carlos Slim. Le pregunto a un minero que recién salió del tiro y está a punto de irse en su viejo Nissan, ¿qué piensa de lo que pasó aquí? El minero me responde con otra pregunta que cómo va a darle patadas al pesebre si la empresa le está dando de comer, dice y se va, Roberto de la Rosa Dávila, sesenta y tantos espigado, moreno, corrioso, bigotes nevados, el delegado municipal de Salaverna está sentado ahora sobre las piedras que, por casi ocho décadas, fueron la iglesia de este pueblo, la iglesia de piedra que hombres tardaron en levantar y las máquinas de Slim arrasaron en nada, Roberto sentado sobre los restos de Salaverna y a mí se me ocurre que si estas piedras hablaran, tendrían historias para contar. Todo vino tan rápido, tan de sorpresa, tan de sopetón, que la gente de Salaverna no pudo hacer nada más que mirar cómo las máquinas tiraban sus casas, el pueblo, todo. Lo primero que se ve al entrar en Salaverna... ...son los escombros de la casa de Juan Hernández... ...el pequeño... ...y a un lado Juan y María, su mujer... ...sentados en dos sillas al intemperie... ...como dos desválidos. Ese día, el día de atentado... Juan estaba en Mazapil... ...durmiendo, cuando los toquidos del miedo ...lo sacaron de sus sueños... ...era Leticia Mendoza, su vecina... ...le avisaba que unas máquinas andaban... ...tumbando las casas allá arriba en Salaverna... ...de camino al pueblo... Juan se topó con un piquete de unos 100 policías resguardando las carreteras. Traían escudos, miraban feo, no los dejaban pasar a nadie. Lo primero que vio Juan cuando llegó a Salaverna fue su vivienda hecha añicos, polvo, piedras, como una tumba y debajo sepultados enterrados sus muebles nos dicen tercos que esto era lo que queríamos que pasara dice Juan y yo no creo que lo que Juan quería era vivir en un toldo Juan vive en un toldo con catre y unos cartones que hacen de cama y dos sillas esperando, esperando, esperando no sabe qué, algo, lo que sea ese día, el día del atentado los policías llegaron golpeando y escupiendo amenazas sobre la gente de Salaverna parecían endemoniados Patearon la puerta de la casa de doña Micaela Samarri Fernández y sacaron sus muebles a la calle. Que se saliera le ordenaron porque iban a tumbar su casa. También le pegaron a su hijo y al hijo de doña María de los Ángeles Guevara. Los agentes habían amagado con derribar su casa con todo y su esposo de silla de ruedas en la puerta. Hace cuatro meses que el esposo de María de los Ángeles perdió el brazo derecho y la pierna derecha en un accidente de mina. O la Frisco, Tallagua, de Carlos Slim. Ese día Ángeles y su marido se preparaban para salir a una cita médica saltillo. A mi muchacho lo cachetearon, rodearon mi casa los policías, la cordonaron, pusieron la bulldozer enfrente como haciendo señas de que le iban a tumbar. Y mi esposo, allá afuera en la silla de ruedas, ¿usted cree? Les dije, pues metan la máquina conmigo a ver si me tumban. Aunque Salaverna es un pueblo en ruinas, parece que el silencio no es su virtud. De día y de noche, de noche y de día, se oye por todas partes el ruido como de planta industrial que hacen los pozos robin. En los días que estaré aquí... No escucharé cantos de gallos, perros ladrando, validos de cabras, burros rebuznando, solo el bufido, opaco, monótono, terco de los Robin, que, a simple vista, parecen cubetas gigantescas de lámina sobre las montañas. Robin, así se llaman estos pozos, dice Roberto, porque son construidas con una máquina que se llama así. Robin y los pozos Robin no son otra cosa que respiraderos que sirven para ventilar la mina de los gases tóxicos que espelen el fondo de la tierra. Cuando se lo pregunto, Roberto, que no es ingeniero en minas, me lo explica así. Los respiraderos jalan a la mina el aire límpido que sopla de las montañas y sacan el aire viciado, contaminado, que exhala la garganta del subsuelo. La gente de Salaverna no sabía que era un robin. Lo supo hasta hace ocho o nueve años que la minera construyó el primero y después otro y otro y otro y otro, en total 14. Entonces empezó para el pueblo de Salaverna la batalla en contra de uno de los hombres más poderosos del mundo, Carlos Slim. Metimos denuncias, estábamos en contra de los Robin porque generan contaminación y aflojan el terreno. En ese tiempo... El kinder estaba enfrente de uno de los pozos y nosotros protestamos ante la Secretaría de Salud de Concha, Concepción de Loro Zacatecas, pero fue en vano nuestra protesta. Nunca las autoridades nos hicieron caso, dice Roberto. Un día de 2010, los de la minera de Carlos Slim llegaron al pueblo enseñando un papel que advertía sobre una supuesta falla geológica y el riesgo de que Salaverna se lo tragara la tierra de una tarascada junto con sus casas y sus más de 80 familias, la gente de Salaverna tendría que cambiar de pueblo, dijeron los de la minería, para eso la minería me imagino a una hermanita de la caridad, había dispuesto ya un terreno con casitas saliendo de concha de oro rumbo a Saltillo en un lugar llamado el Arenal, Hacía tiempo que el pueblo había caído la noticia de que la minería Frisco Tayagua, quien se ha proclamado dueña y señora de Salaverna, los campesinos dicen que no, que los dueños son ellos, proyectaba construir aquí un tajo a cielo abierto para la explotación de cobre catódico de alta ley, además de oro, plata, plomo y zinc. Y no era para menos, Rosario Antonio Zamarrí Fernández, uno de esos viejos sabios del pueblo, dice que aquí, donde estamos parados, es mineral, una veta muy rica, ¿eh?, sobre una mancha que se extiende desde Salaverna y hasta Durango. No por nada la minería se ha empecinado en desterrar con ahínco y decisión a la gente de Salaverna. Ellos dicen que tienen las escrituras, nosotros tenemos la posesión, el derecho de ser dueños del lugar donde hemos radicado por muchas generaciones, dice Roberto. Por eso, cuando los de la minera llegaron queriendo correr a la gente, con el cuento del apocalipsis en Salaverna y las casas del Arenal, la tierra prometida, los de Salaverna no se fueron. Sus sembradíos, sus animales, sus casas con solar, el buen clima de Salaverna, eran más fuertes que su miedo. No por mucho tiempo. El 4 de diciembre de 2010 sucedió en el pueblo un trueno tan fuerte, tan fuerte, dice Roberto, que se sintió hasta Melchoro Campos Zacatecas. Municipio situado a unos 60 kilómetros de Salaverna. Era mediodía. El trono aquel había brotado del inframundo, una explosión de dinamita en los entresijos de la mina que cimbró toda la laberna, hundió sus suelos, desgajó sus cerros, cuarteó sus casas. Ellos han seguido con eso de ir aflojando tierra e ir aflojando tierra. Empezaron a usar maquinaria muy sofisticada de barrenación larga. Yo creo que los pozos son de 4 pulgadas de diámetro y de hasta 15 metros de largo y tienen una capacidad hasta de 200 kilos de dinamita. Entonces con esa dinamita es con lo que están aflojando el terreno. Aquí no hay tal falla geológica, no hay fenómenos naturales, todo ha sido provocado y esa forma de dinamitar es lo que ha ocasionado los hundimientos, dice Roberto. Sus tierras, sus animales, sus casas, el clima, la gente de Salaverna se quedó. Beto no, ninguna puta casa, ningún puto pleito vale la vida de mis hijos. Dice Beto, una mañana, el sol ardiendo en el corral de la nueva casa que levantó con sus manos para su mujer y sus cuatro hijos en el ejido Santa Olalla, a unos 7 kilómetros de Salaverna. Me tuve que traer a mi familia porque mi casa ya se está cayendo. Estamos cansados de cualquier cabrón venga a quitarnos nuestras tierras. Carlos Slim puede tener todo el dinero del mundo, pero hay cosas que no se venden y es la dignidad, dice Beto. La mayoría de la gente de Salaverna había migrado de pueblos del norte de Zacatecas como Providencia, también arruinados, devastados por las mineras. Dos años después, en 2012, a Salaverna llegó la noticia de que la minera de Carlos Slim estaba construyendo unas casitas sobre un yermo despellejado cerca de Mazapil, la nada. En abril de ese mismo año, la nada se transfiguró en una especie de villaprogreso con casas tipo Ibonavit, calles asfaltadas, iglesias, escuelas y clínica de seguro social. Entonces la nada se llamó Nueva Salaverna. Esta vez, los de la minería no tuvieron que gastar mucha saliva para convencer a los pobladores de Salaberna de que se mudaran al complejo. 40 familias se mudaron. Don Manuel Bantoya Cárdenas... ...está al timón de su pick-up... ...pasada de moda... ...afuera de su casa de interés social... ...con puerta, ventanita y tejado... ...en Nuevo Salaverna... ...pues bien fregados... ...nos venimos para acá... ...y estamos bien fregados... ya enfermo y todo... ...en Salaverna... ...viejo andaba con mis chivas en el monte... ...jalaba en la mina... ...no, aquí estamos de la fregada... ahora todo chueco... ...¿cómo ve? ...nomás me vine para acá y a la fregada, ya no caminé, dice, y dice que ya no le quedó ni una cabra, porque todas las vendió, las yeguas se las robaron, y la minera le echó mentiras, nos prometieron que nos iban a dar, no sabe cuánto, y cuánto cree que nos dieron, 15 mil pesos, una baba, que no habrá gobierno para castigar a ellos, pregunta, varias casas más allá, Matilde Muñoz Tobar me contará que ella y su esposo fueron los primeros en salirse de Salaverna y en llegar a esta colonia con vista al desierto. Dos años después, la minera despidió a su marido y amenazó con echarlos de la vivienda que les habían dado en el nuevo fraccionamiento. Y siempre vivimos así pues, pensando nos la van a quitar o algo y no tenemos a dónde irnos, a dónde meternos, dice matilda Después las cosas con la minería ya fueron por las malas que o se iban al nuevo fraccionamiento o los corrían del trabajo les dijo a los que trabajaban para ella muchas se fueron, Beto no cuando nos rehusamos a irnos al nuevo salaverna ellos nos liquidaron, nos corrieron del trabajo duraron un mes para pagarnos nuestra liquidación nuestra semana de trabajo, dice Beto Apenas dejaron el pueblo, la empresa, previendo a los arrepentidos, borró sus casas del mapa de Salaverna. Las tiró para que nadie pudiera ya regresar. El resto, otras 40 familias, resistió. ¡Resisten! Oscureciendo el 6 de diciembre de 2012, otra vez diciembre en, en Salaverna, se escuchó un trueno surgido del averno que estremeció al pueblo. Roberto dice que fue un trueno, sus vecinos que tres. Yo tuve que salir a Concha del Oro antes de que amaneciera. De rato me hablaron que había habido un hundimiento. Unas casas que estaban acerca del derrumbe se partieron. La gente andaba asustada. Nosotros lo tomamos como un atentado terrorista en contra de la comunidad. La misma frustración que sentían porque no queríamos irnos los llevó a cometer esos actos el 4 de diciembre de 2010, el 6 de diciembre de 2012 y ahora en diciembre pasado. Dicen que no, pero sí, eso fue provocado, dice Roberto. Estos hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre del 2019. Un artículo de Jesús Peña cárceles, escuelas de delincuentes o centros de reinserción social? El Estado de Jalisco en México aplica un revolucionario programa de reinserción social a favor de la población carcelaria. El gobierno de Jalisco dirigido por el gobernador Enrique Alfaro está decidido a aplicar un plan de choque que promueva la integración social de los reclusos que cumplen condena en las cárceles del Estado. Su principal propósito es reconstruir el sistema carcelario que quedó completamente abandonado por anteriores administraciones por culpa de la corrupción y los malos manejos. La clave de este ambicioso plan es la rehabilitación integral de los reos, tanto de la sección masculina como la femenina a base de educación y la formación profesional para transformarlos en artistas, escultores, pintores, panaderos, peluqueros, artesanos, soldadores, costureros, cocineros, etc. Por eso el gobierno de Jalisco o de la Refundación Ciudadana apuesta por una política humanista antes que punitiva o de castigo, pues al reo hay que darle la oportunidad de redimir sus penas por buen comportamiento y trabajo, un derecho recogido en la Constitución Mexicana. Porque una vez en libertad, sin un oficio y un puesto de trabajo fijo, se corre el riesgo de que vuelva nuevamente a reincidir en los actos delictivos. Se tiene la imagen de la prisión como una mazmorra fría y mortecina rodeada de murallas donde se asina la población carcelaria y para rematar en México, las cárceles son consideradas escuelas de delincuentes, oficinas de las mafias, desde donde los jefes de las bandas criminales y los capos de los cárteles controlan y dan órdenes. No solo el penal, sino también las operaciones en el exterior. Se ha demostrado por los sociólogos y psicólogos que los métodos punitivos no hacen más que acrecentar el odio y la venganza social. Si no se impone una cultura de la paz, todos estos esfuerzos institucionales estarían condenados al fracaso. Revertir el alto índice de criminalidad, especialmente entre la juventud, es una tarea titánica que ha asumido el actual gobierno del Estado. Esperemos que no se trate de otro intento fallido, más sino que de sus frutos. La sociedad mexicana está agotada de tanta violencia, de tantos secuestros, desapariciones, asesinatos, sobornos o extorsiones. En el año 2019, según las estadísticas oficiales, se han cometido unos 35 mil homicidios dolosos. Por eso es tan importante desactivar esta tendencia macabra que solo nos conduce a la autodestrucción. En las cárceles mexicanas es muy común que se produzcan mutines a causa del hacinamiento y las rencillas entre bandas rivales, tal y como sucedió el pasado 31 de diciembre del 2019 en la prisión estatal de Cieneguillas en Zacatecas, un partido de fútbol amistoso en el que se enfrentaba los equipos del cártel del Golfo contra el de Sinaloa terminó en tragedia, de repente un error arbitral desató una sangrienta balacera que dejó 16 presos muertos resulta que dentro de la cárcel existía un surtido arsenal de armas blancas y cortas introducidas desde el exterior por los compinches de los reclusos con complicidad de las autoridades penitenciarias el complejo penitenciario de Puente Grande en Jalisco el tercero de México cuenta con una población de 13.335 internos de los cuales 4.154 están en libertad condicional y 2.700 715 dedicados a actividades académicas, talleres de formación profesional, música, deportes, etc. Este penal se hizo tristemente famoso cuando en el año 2001 se fugó el narcotraficante Chapo Guzmán gracias a la complicidad de las autoridades del penal corrompidas por el capo, metido en un carro de ropa sucia que fue depositada en un camión de la basura. Como bien le expresó el gobernador Enrique Alfaro en su discurso de inauguración del mercado penitenciario, no se puede pensar en una estrategia integral que no concluya la responsabilidad que tenemos de construir un sistema de reinserción social sólido, un esquema que se entienda que en este campo de trabajo hay enormes oportunidades para revertir la realidad que vive México y que vive Jalisco. En el anterior sistema lo último que importaba era la reinserción social, pues las autoridades se dedicaban más bien a hacer negocios. Pero hoy hay una agenda de trabajo y un compromiso puntual para hacer de la reinserción social un pilar de seguridad pública una oportunidad para la reflexión, una oportunidad para entender que Jalisco es la casa de todos, una oportunidad para entender y darnos cuenta el daño que le hemos hecho a nuestro Estado. La violencia y la inseguridad es producto del fenómeno de descomposición social que tiene muchos años formándose en nuestro Estado y en nuestro país y que tiene origen evidentemente en la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades. Un artículo de Carlos de Urabá. Eco de la Guerra Fría Estados Unidos inicia los preparativos para sus mayores ejercicios en Europa en 25 años. El Ejército de Estados Unidos ha comenzado este jueves los preparativos para el ejercicio «Defender Europe 2020», que supondrá el mayor despliegue de las fuerzas estadounidenses en Europa en más de 25 años. Las unidades involucradas ya han empezado a cargar tanques y otros equipos para su envío al continente. Se espera que en las maniobras participan aproximadamente 20.000 soldados, 20.000 equipos desplegados desde territorio estadounidense, además de 9.000 militares norteamericanos estacionados en Europa y 8.000 soldados de 17 naciones aliadas. El Defender Europe 2020 se realizará entre abril y mayo de 2020, aunque algunas maniobras asociadas se prolongarán hasta el verano según precisa el ejército en un comunicado, estas maniobras, así como los ejercicios asociados, aumentarán la preparación estratégica y la interoperabilidad, al entrenar su capacidad para trasladar rápidamente una gran fuerza de soldados y equipos a Europa y para responder, junto con sus aliados y socios, a una potencial crisis. El mayor general Andrew Rowling, su comandante general del ejército de Estados Unidos en Europa, aseguró que se trata de un ejercicio de defensa de preparación para crisis y de preparación estratégica que no tiene nada que ver con ningún país específico sin embargo el viceministro de Exteriores ruso Alexander Brusco ya afirmó en diciembre que las maniobras son una reminiscencia de la guerra fría que no tiene nada que ver con la situación de seguridad real en Europa y solo lleva a un desperdicio de recursos y a la creación de líneas divisorias para el experto militar Iván Konolabov también Está claro que todo está dirigido contra Rusia. En declaraciones ART, el analista explica que los ejercicios de la OTAN y Estados Unidos en Europa ya se han convertido en algo rutinario, pues se llevan a cabo con frecuencia y su escala crece constantemente. Al mismo tiempo, con Avalov... Así hincapié en el despliegue de una gran cantidad de equipos en las próximas maniobras, lo que significa que se están ensayando posibles operaciones de combate contra un enemigo muy serio. Entretanto, en opinión del experto, no hay nadie de qué proteger a los europeos excepto del terrorismo. Por su parte, el jefe del Centro de Estudios Políticos y Militares de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Batyuk, advierte que la creación de la infraestructura para un despliegue rápido de las tropas de la OTAN cerca de las fronteras rusas plantea una amenaza potencial para la seguridad del país eslavo. Para transferir un contingente tan grande será necesario construir una infraestructura de transporte militar adecuada y esto creará condiciones para el traslado de tropas en caso de emergencia, explica el analista, para concluir que esta situación no deja a Rusia otra opción que aumentar la vigilancia, fortalecer la defensa y expandir su presencia militar en las regiones occidentales del país, especialmente en Kaliningrado. Un artículo de Francisque Masur. camino gracias estuvo al micrófono una lluvia de café que los invita a visitar y escuchar la página y todas las redes sociales de radio la nueva república hasta pronto